Me habla el corazón que no me miente hermano. No, no, no, con número... ¡Dos, dos! la semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Chipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo.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 Es y 04 de la mañana, arrancamos este Enredando las Mañanas de viernes 20 de abril, nuestro primer Enredando del año, tarde, ¿no? Primer Enredando desde FM La Caterva y eh, con lluvia, ¿no? Recordemos que todo el año pasado, cada 15 días, cuando le tocaba el Enredando de las Mañanas a FM La Caterva, llovía y finalmente tuvo que llover después de 15 días, además, ¿no? Eh, buen día Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va a todos, a todas y a todes en este primer enredando? Eh, cuando tiene que ser, digamos, es, es, casi, es casi itinerante para nosotros. Llega, ¿no? cuando, tiene que que llega cuando tiene que llegar el Llega cuando tiene que llegar. Ahí tenemos la operación canchera, vamos a, a, a catalogarla así de Pablo Barata en los controles. De, de FM La Caterva, y estamos acá acompañadas de Marina, que Buen hasta día. recién estaba haciendo su programa, así que ya está como eh, metida, precalentada. Eh, claro, precalentada <risas> en el ambiente de la radio. Para hablar de, de una situación muy compleja que nos preocupa mucho a todas y a todos quienes hacemos el enredando y seguramente también en la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la situación de Belén Weber, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, una partera que está siendo criminalizada en este momento. Marina, si nos querés contar sí, para en la los oyentes. Por la justicia, por decirlo de alguna forma, puntana, eh, de San Luis. Una colega que en el año 2014 ha pedido de una familia, viaja desde Buenos Aires a asistir eh, en un parto planificado en un domicilio. Eh, bueno, el parto se empieza a hacer largo, se empieza a demorar. La partera considera que era mejor trasladar a un hospital o a un sanatorio porque el parto no estaba terminando de... De, de darse la etapa final, ¿no? que sería ya después de que la mujer dilata el bebé no entraba en el canal de partos, que puede ser una señal de que no había compatibilidad entre los espacios de la pelvis de la mujer, o sea el tamaño de esa pelvis, con el tamaño del bebé. ¿no? Entonces la partera considera que había una desproporción eh, y que era para cesárea, entonces la mujer especializada en violencia de género y sobre todo en violencia obstétrica por su profesión, bueno, este, se, se planta en una postura de, de no quiero ir a la institución porque tenía total conocimiento de, de las atrocidades que son moneda corriente para las mujeres en el ámbito público y privado, micro, macro, violencias, o sea más explícitas menos explícitas eh, entonces bueno, se niega rotundamente varias veces hasta que finalmente aceptan ir a la institución llegan a la institución, hay bastantes demoras, pero el bebé estaba con una vitalidad conservada y la madre estaba en buenas condiciones, <coughs> había roto bolsa ella, pero no tenía signos de infección de ningún tipo Y hay una demora entre que llega el personal del sanatorio, finalmente llegan, la examinan a la mujer y consideran que eh, la iban a hacer parir, aunque la partera les insistía con que era para una cesárea porque la pelvis no era compatible. Para ella había una estrechez, o sea, una, pelvi, una pelvis como más pequeña. Y en esto, o sea, la, la diferencia es que cuando uno piensa en un parto fisiológico, en un parto en un domicilio, se trabaja desde el potencial anatómico, digamos. Entonces ya se viene acompañando un trabajo de parto con una mujer que camina, que tiene libertad de movimiento, que prueba posiciones, que hace cuclillas, que levanta, qué sé yo, un, una pierna sobre, no sé, un, un mueble, una silla. Todos esos movimientos hacen que la pelvis se transforme en plástica y haya... Eh, apertura, digamos, se amplían un montón eh, los, los diámetros, las mediciones, no, los espacios internos. Y si eso ya no está ocurriendo con este abordaje, pasar a una mujer a una camilla de partos, con las piernas para arriba, atadas con tiras de cuero, no iba a ocurrir tampoco. O sea, si con libertad de movimiento y plasticidad no está ocurriendo, menos con una rigidez típica. A la mujer le practican la maniobra de Christeller, que es una maniobra... Eh, como si exprimieran el vientre de una mujer embarazada, como si fuera un pomo de dentífrico, pero con una fuerza de un cuerpo sobre la mujer, o sea, sería como un peso de 70 kilos, sobre un antebrazo y el antebrazo exprimiéndole la panza a la mujer, que es una maniobra que está proscripta, está prohibida en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación y en varios países del mundo. Incluso hay un fallo penal del 2008 donde condenan a dos médicos acá en Argentina por realizarla, pero bueno, como algo excepcional porque son casos que nunca salen a la luz y es muy común que muera bebés y que se lesione, se lastime el útero de la mujer que recibe esta maniobra por eso está prohibida en muchos países y desaconsejada una de las cosas que hace esta maniobra es golpear directamente la cabeza del bebé contra los huesos de la mujer y pueden generar fracturas de cráneo, derrames cerebrales, bueno, entre otro tipo de graves complicaciones qué fue lo que pasó con esta mujer, el bebé termina naciendo igual por una cesárea, porque con cuatro cristeles encima, durante dos horas, la vitalidad del bebé se deteriora vertiginosamente, pasa a cesárea y a las pocas horas muere. Entonces, en realidad, el bebé no nace en un domicilio, nace en una institución, nace bastantes horas después de que la familia llega, casi tres horas después de que llegan trasladados, no se escucha la indicación de la partera, Y después a la mujer, por, la, por las gravedades que le quedan en el útero, la trasladan a un hospital público donde le terminan extirpando el útero pasada la primera semana posparto. Entonces, desde el sanatorio quieren hacer creer que la partera trajo a la mujer con una infección y eso fue la causa de la extirpación del útero y de la muerte del bebé y que el bebé ya venía asfixiado. Lo que dicen las autopsias es que el bebé tiene un impresionante derrame cerebral, que es, es casi una ecuación 1 más 1, 2 con la maniobra de Christeller. Y de nuevo, o sea, cuando, cuando hay un parto en domicilio empieza a haber denuncias o denuncias del hospital hacia el, el, el, a la partera, ¿no? Necesitamos que esto se investigue. O desde el Estado, fiscalías intervienen, ¿no? Cuando hay un traslado de un domicilio a un hospital. Perdón, ¿quién hace la denuncia al mismo hospital? el segundo hospital un médico que le extirpa el útero a la mujer lo que no sabemos es si él creía que la mujer estaba grave a punto de morirse también y para cuidarse la espalda entonces Denuncia tira el fardo a otros y, claro, a la única que inves, pasan a investigar es a la partera de parto en domicilio. Ahora, lo que vos decías, Marina, eh, fuera del aire antes de empezar el programa, es que estos casos eh, son cotidianos, digo, que son sistemáticos. En este caso ni siquiera se llegó a hacer público y de otra manera, digo, también victimizando eh, a la partera que estuvo dos semanas presa, que hay que decir que ya está en libertad. Ahora te vamos a preguntar por por la causa, digamos, eh, que todavía tiene que, que transitar. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo es esta realidad que se vive sistemáticamente? Y pienso en este caso también como una cuestión de adoctrinamiento también, ¿no? Que sea la partera, la única, que, que sea la responsable, digamos. Sí, el, el, es bastante más profundo, el trasfondo, porque... Hoy por hoy, eh, la violencia obstétrica y neonatal, o sea, también hacia los recién nacidos, es una violencia de género, pero que hasta hace muy poquito estaba invisibilizada, eh, porque incluso los medios de comunicación no querían sacar esto a la luz, y en el, en, el, en el común de la gente es, bueno, si te vas con un hijo vivo y sano, y vos más o menos podés salir caminando, ya está, viste ¿de qué te quejás? Sé feliz y punto, ¿no? Eh, a medida que se empieza a visibilizar la violencia obstétrica, las tasas de muerte materna y neonatal que son Impresionantes que tienen que ver con esto, con la violencia de género, con que no se garantizan los derechos humanos y la mala praxis, como la maniobra de Christeller, es moneda corriente, aunque esté proscripta, se hace todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo la utilización el de forceps también, ¿no? También que está prohibido. Para quien no sabe, forceps es una cosa que se dejó. De... Va a explicarlo vos mejor porque. Sí, en realidad no está prohibido. No el está prohibido. Forceps, pero medio que cayó en desuso por, por la epidemia misma de las cesáreas. El forceps también tiene que ver con esto de inmovilizar a una mujer, acostarla sobre una plataforma rígida, piernas para arriba, el cristeler, ¿no? sí. episiotomías, cortes de los genitales de las mujeres de rutina, o sea, todo un manoseo, la verdad que es, es brutal. Eh, entonces las mujeres empiezan a escapar a esto y muchas empiezan a parir en domicilio, pero no están pariendo tampoco con cualquier equipo profesional en domicilio y buscan parteras independientes, pues las parteras independientes en lo que es el modelo asistencial mundial, eh, estamos bajo, bajo principios y uno de ellos es la garantía de los derechos humanos, esa es una. Lo otro es que realmente garantizamos la autonomía de las personas en decidir por sobre su salud y sobre su cuerpo. Entonces pasamos a ser parteras transgresoras por un lado y pasamos a estar enfocadas como si fuéramos abogadas. Nuestro interés primero es eh, lo, el interés de esa mujer, ¿no? O sea, la defendemos a esa mujer. Siempre, bueno, cuidando y guardianando la salud desde la fisiología. Entonces, no somos la partera hospitalaria que es funcional al sistema médico. O sea, la partera hospitalaria pone sueros, cócteles de drogas, rompe bolsas, la cuesta la mujer, la, la va llevando, bueno, mami, bueno, ahora toma aire hondo y la, y la hace pujar patas para arriba. Si el médico le dice, estoy en un partido de golf, bancámela que llegó tarde. Entonces, la pichicatea para retrasar el parto. Mira, el parto se tiene que hacer a tal hora, aceléramelo. Y a veces... Los médicos le dicen a la partera: Mira, esta, o sea, esta mujer, of, ni fulanita de tal, esta es una hindu cesárea. La hindu cesárea en realidad es hacerle creer a la mujer que le vamos a eh, iniciar el trabajo de parto con las drogas porque ella quiere un parto vaginal. Vos, hacerle creer pero en realidad para las 3 de la tarde ya tengo al anestesista todo y se hace la cesárea. Entonces después a la mujer la van chamullando o otra cosa que hacen es la revientan con los cócteles de drogas, los latidos del bebé se van al recarajo, cesárea de urgencia. Ahí te salvaron la vida. Entonces la partera de parto en domicilio pasa, pasan no solo a aparecer en escena, sino que cada vez hay más y más y más y más gente que elige parir con equipos de parteras independientes. Entonces... Se les está yendo de la mano porque mostramos resultados que son muy distintos. Por ejemplo, la tasa de cesáreas de mujeres que eligen parir en la casa con parteras independientes, que no es la misma de las mujeres que paren en la casa con equipo médico. Claro. Las de parto en casa con parteras tenemos un 5% de cesáreas contra. En instituciones privadas van entre un 50, 70 a 90% de cesáreas del total. Entonces, las mujeres que no quieren volver una cesárea vienen a parir en la casa. Y las parteras, realmente tenemos en cuenta un montón de, eh, de factores. Y además, otra cosa que es complicada es que tenemos protocolos asistenciales que están muchísimo más actualizados a nivel internacional. Entonces, yo he tenido reuniones con gente de maternidad e infancia, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, diciéndoles que Argentina está usando protocolos de la, de, de la prehistoria, porque realmente Argentina usa protocolos que están años luz de lo que son los protocolos de salud pública de otros países, entonces también nos pasa eso, cuando hay un juicio, a nosotras nos juzgan, primero médicos, médicos que están acostumbrados a un índice de cesárea del 70-90% y si tenés chance de un parto vaginal es con Cristeller, episiotomía, que es este corte, mucho manoseo, eh, mucha pérdida de sangre, eso es lo correcto, no hipermedicalización. Entonces cuando vos usas otros abordajes no tienen ni idea de lo que estás haciendo y ellos ya consideran que vos sos una negligente y una ignorante. Entonces tenemos esos problemas, que es como si alguien que solo conoce un auto tiene que juzgar al que ya anda en nave espacial. Pero además con el estigma de que el parto en casa es precario, es sucio, es de ignorantes, es de pobres... Y que la partera es un recurso humano como de, de cuarta. Que si vos sí. puedes tener un médico, ¿para qué tenés una partera? El tema es que las mujeres se están dando cuenta que esto no es así y cada vez avanza más el fenómeno. Entonces lo que están haciendo es perseguir a las que brindamos asistencia, adoctrinarnos porque es, mira, esto te va a pasar. Entonces la verdad que ir a asistir a un parto así es... Eh, eh, es muy pesado porque vos ya te empezás a imaginar que un parto que tardó un poquito más, si se muere el bebé van a decir que la partera la tuvo 4000 años haciéndola pujar y que llegó con una infección simplemente porque era un parto en casa y otra cosa que nos pasa es que cuando es correcto hacer un traslado el traslado viene acompañado de castigo eh, eh, violencia oral postergan el tratamiento de la mujer o del bebé eh, en realidad, eso también es moneda corriente, porque es todo el tiempo así, pero acá se suma que además viene coprofesionales que te dicen lo que tenés que hacer y, y no quieren escuchar, digamos, claro. ¿no? Entonces, para nosotras esta persecución que cada vez va avanzando más, primero fue desde el Ministerio de Salud, después el Ministerio de Salud tratando de impulsar leyes que les prohibían a las parteras asistir partos en domicilio y solo podíamos atender partos Hospitalarios, bueno, todo eso se peleó. En el 2015 incluso tuvimos que ponernos en pelotas desnudas, médicas y parteras y mujeres en la calle en frente al Ministerio de Salud para frenar que el Ministerio de Salud largara una reglamentación para el parto en casa. Ahora se está metiendo con el Poder Judicial, donde es como una boca de lobo, donde nadie puede, parecería que nadie puede hacer nada ahí adentro. Entonces, se dan cuenta que no pueden controlar las, los derechos de las mujeres y sus familias, entonces están controlando a las profesionales, algunas médicas, también médicos, pocos, pero si tienen algún problema realmente los persiguen con allanamientos, eh, situaciones que les rompen todo, les, un poco más se llevan la ropa interior del cajón, mujeres, empieza a haber también denuncias de médicos, de mujeres que quieren parir en la casa, entonces van a la justicia... Ya esto pasó en Salta el año pasado y hace poquito en Rosario. Y el juez ordena que a la mujer la hagan presa del hospital para evitar de esa manera que tenga su parto en la casa. Entonces ya ni siquiera es, bueno, elijo parir en mi casa y roguemos que no salga nada mal, porque si sale algo mal salimos en los diarios, aunque hayamos hecho las cosas bien. Claro. Acá es, mirá que te atan en el hospital y si te, si te fugás, porque además te ponen paciente fugada... Eh, te amenazan con quitarte la patria potestad del hijo, hija, hije, ¿no? Sí. Se está poniendo bastante bravo el asunto. ¿Cuál es la, la situación judicial hoy de Belén? Eh... Y esta colega Belén Weber, es hoy por hoy, según lo, lo resolvió este juez eh, de San Luis, es la única imputada, la única que se cree responsable de la muerte de este bebé y de la extirpación del útero de esta mujer. Mientras que los actores directos, digamos, los responsables directos, por lo que dicen las autopsias, las autopsias no hablan de infección, de nada, eh, es que, en realidad, los responsables fueron los que hicieron la maniobra de Christeller, pero el juez de, considera que ellos no, no son responsables Esta colega está incluso en una situación complicada a nivel eh, también condena, que en caso de eh, ser considerada responsable y culpable, eh, sí o sí tiene que cumplir una prisión efectiva. O sea, no es una condena escarcelable, tiene un niñito de dos años. Y estuvo presa. Estuvo presa días. dos semanas, que los abogados te dicen, no estuvo presa, estuvo detenida. Bueno, sí, yo puedo entender las definiciones, pero estuvo incomunicada, en una celda, sin poder tener contacto físico con nadie, está muy delgada, salió con un, un estado físico para nada. Bueno, además de lo que es la tortura psíquica, de estar ahí adentro, del maltrato de, de, del servicio, de la policía... Este, en otra provincia además, ella estaba dando la teta, así que no pudo seguir dando la teta, de dormir en la cama, va, no sé, en el piso, con humedad y frío. Este, también es complejo porque la gente que no conoce el trabajo que brindamos las parteras eh, es, es realmente un, un, una asistencia... No solo súper artesanal, con, con mucho conocimiento de causa, eh, de, de excelencia profesional a nivel estándares internacionales. Y a nivel humano, eh, realmente es el respeto por la dignidad de la persona y el, la pareja, el entorno familiar. Y se hace un laburo muy fuerte que impacta en el crecimiento de los bebés, en las lactancias, en las recuperaciones, en la integridad física, ¿no? en lo que va a ser la integridad en mujeres. ...que después pueden parir plenamente y eso también se manifiesta en, en la manera en cómo se, se manejan después en la vida más empoderados todos, ¿no? Y entonces es fuerte porque ya están entrando directamente al, al inicio mismo de la vida. O sea, ya a las mujeres no les están quedando más opciones que ir a ser violentadas a las instituciones... Hay pocos casos de violencia obstétrica que han podido ser judicializados desde las mujeres por esto mismo, porque no hay fiscales que los quieran tomar, no hay abogados que los quieran tomar, los, las jueces no entienden nada. No, es, es meterte en un... No. Eh, yo tengo una conocida que nació el hijo con forceps y tuvo una, digamos, una lesión en la cabeza que parecía que iba a ser digamos, para toda la vida, ahora se supo que no, que lo revirtió. Pero el, después de ese momento tan traumático, cargarte con eh, ir a hacer justicia, porque en realidad tenés que, digo, como, golpear Continuar todas las puertas vida, vos, digamos, tenés que ponerte esa carga al hombro. Con, después de una situación tan traumática, muchas mujeres dicen, no, o sea, como, ya es demasiado, ¿no? Ser es, es, sí, sí, partera hoy también terrible. es una entrega también de la propia vida también, ¿no? O sea, todo lo que está en juego ahí. Sí, eh, yo... Lo, digamos son son en algunas cosas para mí la, lo que es el, la campaña al aborto y el acceso a un aborto no o sea saludable y digno y blanqueado digamos legítimo tiene es que es casi como si fuera un calco con lo que es la situación de parto y nacimiento no y, y así como bueno también es es preciso que que quienes Acompañan esas interrupciones, ¿no? Con conciencia, con dignidad, con, eh, con conocimientos ¿no? De técnicos, concretos, ¿no? Uh -huh. De cómo hacer que esa, esa intervención sea saludable, eh, nosotras también la estamos padeciendo. ¿no? Entonces, es un colectivo que es muy, muy invisible, muy pequeño, eh, y igual es, está, está ahí como apareciendo. Pero también nosotras ponemos un montón el cuerpo en cada nacimiento, en cada nacimiento. Y hay nacimientos que traen desviaciones o alguna complicación, como por ejemplo una hemorragia posparto, que en un parto en casa puede ser de un 0.4%. 0.4. En las estadísticas nacionales, la tasa de hemorragias, pero no por aborto, o sea, por parto, son de un 14. Y es una de las principales causas de muerte de la mujer por hemorragia. Entonces, de ese 14%, muchas se mueren, o sea, de, las cuatro, de, de cuatro mujeres que se mueren en situación de parto, una es por hemorragia. Y nosotras tenemos un 0.4 y no hay muertes maternas por hemorragias porque sabemos manejarlas, o sea, somos idóneas en lo que hacemos y realmente alcanzamos un, un nivel de salud, pero que es eh, que los pediatras, por ejemplo, nunca llegan a ver bebés, de, de ese tipo de tan bien oxigenados que nacen o cómo empiezan a engordar enseguida sin bajar de peso. O sea, ellos creen que eh, lo que definen como salud es eso y nosotras vemos otra salud mucho más plena. Lo que es perverso es que haya intencionalidad y que se esté sistematizando esta persecución y esta criminalización y están encontrándole la vuelta ahora desde el Poder Judicial para cercenar a las mujeres Y dañar, porque la verdad que dejan lesiones en niños, familias, mujeres de por vida. O sea, las muertes o, eh, o las discapacidades, las cesáreas a repetición. Mujeres que tienen una cesárea y después otra y después otra, se sabe que después de la cuarta cesárea, empiezan a haber amputaciones de manos y piernas, brazos y piernas. Entonces vos decís, y lo primero que tenés que evitar es operarla por primera vez. Si no se pudo, trata de pelear el segundo que se apartó después de esa primer cesárea. Y los médicos dicen, no, si tuviste cesárea viene la siguiente, es más como para mi agenda, para mi vida social. Y después la mujer termina amputada y hay casos. O sea, hay un caso acá de Pascarelli, no me acuerdo el, el nombre... Eh, acá en Cava Hay, hay por, por todo el mundo mujeres eh, Porque ya llega un momento Que ya el cuerpo no da más Y no resisten las cirugías A repetición no Y todo esto bueno No, no, no sale a la luz sí, Está muy no, invisibilizado bueno. bueno Marina, te agradecemos un montón Por haberte quedado después de Oxitocina Invitamos a los oyentes Les oyentes de el Enredando las Mañanas A escuchar Oxitocina Pleno eh, Los viernes de 8 a 10 por acá mismo y Bueno, gracias Nos vamos de este bloque. Nos vamos así, tenemos un enreando con mucho contenido. Acaba de llegar Joel, también que va a estar en el enreando del día de hoy. Eh, así que bueno, después lo vamos a retomar porque me quedó resonando también lo que decías en relación a, al derecho al aborto, la lucha por la legalización, ¿no? Y los que están en contra, que hablan en nombre del respeto por la vida, ¿no? Y pienso con... La, la hipocresía que significa hablar de eso, cuáles son las vidas que, que merecen dignidad, en qué contexto también es donde se habla de, de respetar una vida, ¿no? Con esto que acabas de contar. Así que nada, me quedo con eso, vamos con un temita y ya volvemos de, con más, Enredando las Mañanas. Enredos, el musical.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 Este personaje no me gusta Enredando las mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Este personaje no, no me gusta, gusta. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.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 Continuamos en el enredando las mañanas. Además de canchero, nuestro operador es un tanto dictador, horrible la palabra Así que estoy utilizando sí, sí, sí, para sí, hablar de Pablo Barata. Pero de pronto estás tranquilo charlando y tenés la cortina, ¿no? Pero amo la operación de Pablo Barata, me gusta decirlo al aire. La verdad, que si sí, hablar de dictador referéndose a Pablo Barata, la verdad que no. <risas> No da, no da. Y además teniendo en cuenta el rol que pensamos en general, y lo venimos charlando, le compartimos con compañeros y compañeras del Enredando, de, del taller de operación, no, en este rol sumamente activo que tiene la operación técnica en nuestros medios populares. Eh, y queríamos hablar un poco de, bueno, del tarifazo, ayer hubo una marcha eh, de velas, eh, de velas, ¿no? Sí. Eh, acá un... Eh, Joel pasó, va, estuvo cerca de... En Galicia de Rivadavia. En Avellaneda. En, en Avellaneda, en Pinero. Perfecto. Eh, bueno, obviamente repudio total para frenar los tarifazos, el aumento de precios a todos los servicios públicos. Ayer hubo un par de reuniones en la Casa Rosada con los aliados del gobierno, con la UCR. Eh, por las cuales supuestamente están pensando un cambio en esas tarifas. Ese cambio no se traduce eh, en otra cosa que un maquillaje de estos aumentos brutales que golpean fuertemente el bolsillo, ¿no? Sí, porque en realidad el tarifazo el tari o el tarifacho no, no hay manera de tirarlo para atrás. Eh, así lo, lo había anunciado Marcos Peña días antes que, eh, de la reunión de ayer. Y, y nada, lo que proponen son planes de pago. Claro, nos van, nos van a financiar el aumento claro. descomunal en las tarifas. Eh. Pero eso es un financiamiento con intereses, porque esa fue la recomendación claro. que hizo nuestro ministro de Energía, Aranguren. Así que es como, nada, vamos a tener que hacer un plan de pagos, digamos, así como cuando uno se compra un electrodoméstico, una heladera, pero pagando la luz de ese electrodoméstico que usamos, el gas y demás. Y unos datos que me llamaron la atención, que actualmente las tarifas se llevan el 14,5 del salario. O sea, es una barbaridad el porcentaje y ahí se ve claramente cuando hablamos de por qué, digamos, luchamos contra el tarifazo, digamos, lo que está representando el aumento más allá de los datos Precisos del aumento de cada servicio público que a veces se va, ¿no? Cuando se habla de un aumento que va entre 800 y 2.300 en porcentaje de aumento en lo que es de sur y de norte, desde que asumió Macri, por ejemplo. Después, de esto estamos hablando, desde diciembre de 2015 a abril de 2018, el gas incrementó entre un 400 y un 920%, y esto se traduce en. Eh, ...todo lo que va ganando en el salario, lo que tenemos que destinar a las tarifas... ...lo que tenemos que poner de nuestro salario para poder ir a laburar, ¿no? Sumémosle a eso el aumento en el transporte público... Eh, ...que sale ya, el bondi sale 9 pesos con 50... ...acá en Capital, en Capital Federal, Federal, en las provincias mucho más... ...y el subte ahora aumenta en mayo... Eh, a 12.50, eh, si no lo sabían, este, ya aumentó un 66%. Pero aparte de la lógica esta pseudo-federalista que dice que como en Córdoba el bondi sale 25 pesos, en Capital Federal es injusto que salga... No, en realidad hay que luchar porque en Córdoba bajen el precio del transporte y que es eh, obligación del Estado garantizar un transporte público digno eh, y, a, y a un precio, digamos, razonable, ¿no? Sí, cómo se transversa también cuando se habla de que en el primer mundo ¿no? las tarifas son altísimas. Primero, eh, no es real porque en general, eh, primero que la calidad del servicio eh, es mucho mejor y además en relación a los salarios, eh, no, no son más caros lo, las tarifas, digo, en relación al salario son menores que lo que estamos pagando actualmente, entonces eh, la marcha de velas... Eh, el objetivo era, bueno, exigir la suspensión por un año del aumento de las tarifas y retrotraer esas tarifas a diciembre del 2017, es decir, del año pasado, que por cierto ya estaban bastante altas. Una enorme marcha eh, que nos tomó, por lo menos lo que charlábamos fuera del aire, medio desprevenidos y desprevenidas a quienes por lo menos hacemos el enredando a las mañanas, eh, donde hubo organizaciones sociales, sindicales, gente no organizada, digamos, en, en el marco organizativo. Así que, bueno, Macri se está apareciendo cada vez más a De La Rúa, vamos a tirarlo acá es? en el Enredando las Mañanas, vamos a empezar a instalarlo eh, para que se vaya, ¿no? No, no da más. No da más. No, hay que hacer todo lo posible, ¿no? También por, por desestabilizar a este gobierno, porque lo que está en juego es eh, la vida, básicamente. En el conurbano se sintió eh, con, con mucha fuerza eh, el ruidazo y, todo, y, y todas estas movidas en la Plaza San Martín, estaba todo cortado, los medios de transporte tenían que, que desviarse eh, porque básicamente ahí eh, se hace insostenible eh, llevar adelante la, la economía cotidiana y una serie de engaños, ¿no? porque a vos te viene esto de prorratear eh, la, la suba de las tarifas. Te llega el gas y decís, uy, bueno, ciento y pico no es nada. Pero no, no son ciento y pico, es la primera cuota de ciento y pico. ¿Qué? no Y aparte que se paga mensualmente o bimestralmente, digo, ¿cuál es la que va financiando? ¿Qué va financiando todos los meses una cuota? Y también hay otro engaño y que como tiene... Como todos los meses comprarte un mini electrodoméstico, claro, digamos. Que tiene que ver con eh, el agua potable... Eh, y las cloacas que AISA te empieza a cobrar cuando se empieza a desarrollar eh, la obra de cloacas, por ejemplo, si el tendido de agua corriente en el conurbano eh, entonces cuan, eh, te lo, lo tenés que empezar a pagar antes sin tener el servicio hay personas que acumulan deudas y todavía no, eh, de 2.000, 3.000 pesos y todavía no tienen eh, agua corriente ni cloacas, por ejemplo No, una situación que se siente cada vez más profundamente compleja El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas Esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada, la hallarán en la alborada del día que,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 Porque el que murió peleando, vive en cada compañero. Che, Euge, me. no, no quiero la con Nuevo. Me parece que te No, equivoco. no quiero hablar con Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al, al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste rally.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 <risa> Vamos a <ver>. Carlos Armentia, el <tose> abogado. Carlos es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Enredando las mañanas. 36 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este enredando las mañanas de día viernes. Y vamos a hablar de la selección femenina de fútbol de Argentina que actualmente está compitiendo en la Copa América eh, femenina. Capaz no se enteraron porque parece no ser noticia cuando son las mujeres las que están jugando a, al fútbol. Eh, las jugadoras tienen, es una, un equipo particular la selección de fútbol femenino, las jugadoras pasaron... Eh, un año y medio sin entrenar, eh, el año pasado estuvieron de paro por falta de pago de los viáticos Y eh, se enteraron en competencia ya que la presentación de la camiseta se hizo con una modelo Cosa que las enfureció muchísimo y estuvo girando y se hizo un poco viral el festejo que hicieron eh, Clásico de Román Riquelme de las manos, ¿no? Tipo Topollillo, señal eh, de protesta y para hablar para de todo esto, ya estamos en comunicación con Nemesia Hijos, integrante de la Coordinadora de Hinchas y de la Comisión de Género. Buen día, Nemesia. Acá te saludamos. Antonela, Joel, Pablo y Aldana. ¿Cómo te va? Hola, chicos. La verdad es un placer eh, poder estar al aire con ustedes. Eh, un saludo a toda la gente que escucha enredando las mañanas de FM de la Caterva. Un placer que me hayan llamado. No, sí, un placer. Efectivamente, como, como vos comentabas, eh, bueno, desde la Comisión de Género de la coordinadora de, de hinchas venimos trabajando eh, por la mayor representatividad de las mujeres tanto en las comisiones directivas como también en la práctica y en la formación deportiva. Eh, asimismo por mi formación como antropóloga social eh, tengo cierta, eh, bueno, cierto trabajo en pos de generar y eh, de transformar algunas desigualdades en, en, en, de la mujer y de, todo, de toda la sociedad en general Y bueno, se trabaja tanto desde la investigación como así trabajando eh, desde la Comisión de Género de la Coordinadora de Hinchas para poder cambiar eh, algunas desigualdades que vemos en las instituciones deportivas. Nemesia, antes de, de meternos con, con, ese, con, con esa temática y también con las discusiones en torno a la AFA, queremos preguntarte cómo viene la selección eh, en, la, en la Copa América y qué posibilidades hay de, de ganar, de triunfar. Bien, bueno, ayer se disputó un partido que, que era, bueno, era difícil, era un partido con eh, Brasil, Argentina ya se había encontrado con... Eh, la Copa América está conformada por 10 equipos, ¿no es cierto? Eh, Argentina logró pasar a la segunda etapa, que era el segundo cuadrangular, y ayer eh, tenía el partido a lo mejor el más difícil, que era con Brasil. Bueno, las chicas hicieron un buen partido, no obstante el resultado no fue favorable, ahora eh, queda volver a jugar contra Chile para eh, ver si hay posibilidades de clasificar tanto al Mundial del próximo año en Francia como asimismo sí mismo clasificar por eh, los Juegos Olímpicos 2020. Ya están clasificadas por estar entre las cuatro mejores de América en los Panamericanos del año que viene que se van a disputar en Lima, en Perú. Eh, bueno, no obstante, el partido que se va a jugar con Chile eh, va a ser, eh, la semana que viene va a ser clave para poder definir el, la posición de Argentina saliendo segunda, quedando segundo en este cuadrangular, ahora viene primero Brasil por una cuestión de puntos, eh, Argentina tendría posibilidad de eh, clasificar directamente al Mundial. Por supuesto que esto acompaña un poco eh, la lucha que vienen encarando las chicas eh, para poder ser escuchadas, que ese era el planteo, por eso retoma la figura del topollillo y el festejo que anteriormente hacía Román Riquelme frente al, pau, al palco de Mauricio Macri. Las chicas retoman esta imagen como un, un símbolo de protesta para poder ser escuchadas y tal vez si ellas clasifican entonces así al mundial o tienen la posibilidad finalmente de llegar a los Juegos eh, Olímpicos, les da mucha más eh, visibilidad y eh, el hecho de que haya un triunfo deportivo las eh, sigue ayudando para poder reclamar eh, ciertas condiciones laborales, porque en realidad son laborales, claro, eh, es... para, para poder acompañar un poco mejor por la profesionalización tanto del fútbol femenino como asimismo también la formación eh, de otras categorías, categorías juveniles, donde eh, las mujeres generalmente no tienen cierto, tanto acompañamiento como así lo vemos en los hombres eh, si uno, uno prende la radio no todas las radios yo sé que ustedes tienen otra óptica pero no todas las radios o los grandes medios de comunicación no ponen en la tapa eh, el partido de ayer o no ponen en discusión eh, o en visibilidad y eh, difusión estas, estos, estos logros porque en realidad como dice nuestra gran referente Mónica Santino esta directora técnica exjugadora eh, y hoy en día la Presidente de, de la Nuestra, Fútbol Femenino, que eh, acompaña el desarrollo de las chicas en la Villa 31. Eh, Mónica Santino decía el otro día eh, que esto conforma una hazaña deportiva, porque las chicas están eh, solas, o sea, como bien decían recién ustedes, hace un año y medio que no estaban entrenando, así fines el año pasado las chicas llevaron adelante eh, un paro, Sí, donde pudieron escribir una carta a Ricardo Pinela, que es el presidente de la Comisión Femenina de Fútbol en la AFA, para poder reclamarle el cobro de los viáticos. En ese momento los viáticos eran de 150 pesos y las chicas no lo estaban cobrando. Ese es el único apoyo que reciben por parte de la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, poner en visibilidad todas estas cuestiones y entender cuál es la situación de las chicas, que entrenan como profesionales teniendo que... Eh, eh, acomodar ciertas eh, facetas de su vida, como sea el estudio, el trabajo, el hecho de eh, llevar adelante a la familia, y al mismo tiempo entrenar como profesionales para representar a la selección, con una ayuda de 150 pesos por mes, que a veces no la estaban cobrando, como era lo que ocurría el año pasado. Entonces, aún así teniendo en cuenta todo este escenario, este panorama de desigualdad, Las chicas están llegando a un cuadrangular de la Copa América. Por eso eh, respaldo lo, los dichos de Mónica Santino que esta situación constituye una hazaña deportiva, porque no cualquiera llega hasta ahí. Eh, si hoy uno ve eh, las tapas de los principales diarios, se encuentra muy pocos con lo de la marcha de antorchas ayer en el Congreso, y otros eh, destacando la, el partido de rugby. fútbol masculino, ¿no es cierto? No, no se ve mucho eh, la difusión que, que acompañe. A, bueno al, a lo que están llevando adelante las chicas entonces creo que es muy muy importante visibilizar no solamente eh, la situación de, de desigualdad sino también eh, promover al cambio no es cierto o sea la profesionalización en una instancia y asimismo a repudiar ciertas acciones que acompañan y donde es responsable la AFA donde por ejemplo la camiseta de las jugadoras fue presentada por una modelo entonces eh, sigamos adelante con todas estas acciones para poder cambiar Y, y por supuesto esto tiene que ser un tema de agenda y también un tema que se, que se encare dentro del movimiento de mujeres, que a, a tener en cuenta la situación del, del feminismo actual y que el deporte sea otra de las cosas por las cuales nosotras estemos luchando. Totalmente. Quiero aclarar que no lo dije al principio y agradecerle la producción también de, de esta entrevista a Jacinta, eh, bostera como Nemesia me dijo, va a ser rebostera como yo. Eh, así que le agradecemos por eso también. Eh, y te queríamos preguntar también, eh, ¿cuáles son como los reclamos más puntuales que tiene la selección para con la AFA? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar... Eh la profesionalización del fútbol, o sea, el hecho de que las jugadoras puedan ser consideradas trabajadoras. Recordemos nosotros que en 1931 eh, los hombres eh, hicieron un paro y lograron la profesionalización del fútbol masculino. O sea, esto implicaba que ellos sean considerados trabajadores y empiecen a cobrar por, eh, y a tener respaldo, cobertura y demás por el trabajo que ellos estaban haciendo como jugadores de fútbol. Hoy en día, en 2018, el fútbol femenino sigue siendo amateur, pero se entrena de forma profesional. Entonces, eh, acompañar eh, la profesionalización del deporte, el deporte femenino. Por supuesto, otro de los reclamos que llevan adelante las chicas es el cobro de viáticos. O sea, si la actividad sigue siendo eh, amateur, eh, la idea es que se pueda cobrar en tiempo y forma un viático y que no sea el más bajo de la región, que no sea hoy en día 300 pesos. O sea, que esté... Eh, a la altura de poder llevar adelante eh, un trabajo part-time, por ejemplo, para que el, el resto del tiempo las chicas puedan tener otro trabajo, su estudio, su familia y demás. Por supuesto también ellas eh, piden y exigen a la AFA eh, el hecho de tener canchas decentes donde entrenar. Se sabe que la, la práctica de la selección del fútbol femenino, como así también en otras instituciones, no siempre es la prioridad por parte de la dirigencia. Entonces, los lugares donde las chicas están entrenando o también cambiándose, los vestuarios no están en condiciones para que ellas puedan eh, realizar esas prácticas no siempre se asegura que haya baños más eh, femeninos no siempre se asegura las mejores canchas para las chicas entonces todas estas situaciones también son puestas en en juego por supuesto también el hecho de la formación de categorías eh, juveniles porque esto nos habla del futuro o sea nosotros queremos que el fútbol sea profesional y estar a la altura como el, con el resto de la, de la región para algún día poder llegar a volver a ganar eh, grandes eh, campeonatos. Entonces, eh, la AFA y los distintos clubes tienen que promover la formación de las categorías eh, juveniles. Y particularmente en este caso, en el caso de la Copa América, nosotros sabemos que las ropas que están usando las jugadoras no son de ellas. Eh, bueno, por supuesto sabemos que la camiseta no fue presentada por las jugadoras. Eh, sabemos también que todavía no se acordaron los premios... ...por llegar a esta instancia... ...cuando todos los otros seleccionados... ...sí, se eh, acordaron sus premios... ...y las chicas están reconocidas... ...para haber llegado a esta instancia de, de la Copa América... Eh, ...los partidos no fueron televisados... Eh, ...fueron, nosotros lo podíamos ver... ...a través de un link... ...en eh, la página de Facebook... ...oficial de la Copa América... ...el último partido, el partido de ayer... ...lo presentaba como un partido clásico... ...por lo cual TNT Sport lo estuvo pasando pero para aquellas personas que tuvieran cable, por supuesto... Porque era Argentina-Brasil. Tenían... Claro, porque era Argentina-Brasil, y además tenías que tener el PAC, o sea, tenías que tener cable y PAC de fútbol para poder acceder. O sea, nosotros reivindicamos lo que era la, la antigua política de televisación de fútbol para todos, y asimismo solicitamos que los partidos de eh, el seleccionado femenino también sean transmitidos. Hoy en día Crónica TV está pasando los sábados y los domingos, los partidos de la liga femenina del, del campeonato eh, argentino, pero no así, o sea, no tiene comprado crónica la transmisión de los partidos eh, de la selección. Entonces, esto consideramos que también tendría que ser incorporado. Eh, bueno, estas son algunas de las, de las consideraciones y de las máximas luchas eh, que solicitamos. Y por parte de la coordinadora, lo que pedimos es el cumplimiento, la reglamentación de la ley 27.202 que En el artículo 20 bis, lo que establece es que el 20% de la comisión directiva de una institución deportiva tiene que ser conformada por mujeres y jóvenes. Entonces, solicitamos que esta ley que fue sancionada en octubre de 2015, hoy sea reglamentada para efectivamente poder contar con mayor representatividad de las mujeres en lugares de poder, para poder desde ese espacio, o sea, sean mujeres con conciencia de género, por supuesto, para poder llevar adelante eh, en, políticas y decisiones que representen eh, en, lugar, en distintos eh, lugares a la mujer. Eh, desde ese mismo espacio poder cuestionar ¿sí? eh, el machismo explícito que hay en muchas instituciones. Preguntarte, Nemesia, si han tenido la solidaridad de otras partes, de la, de la selección masculina o de, o de otros integrantes de la Asociación de Fútbol Argentino en, en estos reclamos. Eh, sí, en realidad, y tanto desde la coordinadora de hinchas como el, donde yo me desempeño eh, como antropóloga que es el Instituto Gino Germani sí contamos con adhesiones, por supuesto, de, de algunos periodistas contamos con el acompañamiento de, algunas, de algunos organismos eh, hace un par de semanas tuvimos la posibilidad de visitar eh, al secretario de la AFA y actual presidente de Defensores del Grano Marcelo Achille, que nos recibió y a quien también le pudimos hacer mención de esta, de esta situación del fútbol femenino y bueno, eh, quedó todo ahí, la verdad que no, no, no fuimos vueltos eh, a hacer llamados para poder debatir la agenda de género pero bueno, no obstante nosotros eh, vamos a seguir participando de actividades, particularmente el próximo martes a las 18 horas vamos a estar formando parte de un, de un debate panel eh, con grandes representantes como por ejemplo Ezequiel Fernández Muz también va a estar gente de la AFA donde se va a poder eh, cuestionar y debatir en torno al modelo de sociedades anónimas deportivas y también vamos a poner en agenda las cuestiones de género. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es, es seguir fortaleciéndonos nosotros como colectivo seguir sumando las cuestiones de género en los debates, eh, que sea un reclamo del movimiento de mujeres y, por supuesto, eh, seguir co eh, sumando adhesiones y poniendo este tema en agenda. Que no solamente se hable de fútbol masculino cuando se esté hablando de fútbol, sino que también se incluya al desarrollo y los logros de la mujer en su carácter de deportista amateur. ¿Qué papel juega en todo esto la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la cual eh, forma parte la FIFA? Claro, bueno, el rol de la Conmebol realmente es es, es importante. La Confederación, por supuesto, eh, y, y la Conmebol particularmente. La Conmebol está acompañando bastante porque eh, la, eh, el año pasado, sí, justamente a fines del año pasado, eh, mencionó en uno de sus artículos, en una de sus últimas reglamentaciones, que eh, tanto eh, la Superliga como todos aquellos eh, equipos eh, argentinos que quieran seguir participando de torneos internacionales, tienen que incluir eh, en sus divisiones y en sus categorías al eh, fútbol femenino. Entonces, para aquellos equipos que quieran participar de grandes torneos internacionales, tienen que tener el desarrollo o asociarse con otros clubes para poder promover el fútbol femenino. Entonces, medidas como estas son realmente importantes porque acompañan, por supuesto, el desarrollo y la inclusión de la mujer en eh, la formación deportiva. Eh, no así, por ejemplo, en, la última, eh, en el último congreso que se desarrolló de la Conmebol el año pasado, eh, perdón, la semana pasada acá en Buenos Aires, eh, Chiquitapia se pronunció política, de una forma políticamente correcta diciendo que se está, está desarrollando el el fútbol femenino en Argentina y él está acompañando y él es el, el dirigente que viene a cambiar la condición de la mujer en el deporte, en el fútbol argentino nosotros tomamos esas pronunciaciones de Chiquitapia y bueno vamos a hacer también reclamos con esa pronunciación porque en realidad eh, sabemos que al interior de lo que es el seleccionado de fútbol femenino, esto no está sucediendo las chicas no están siendo escuchadas habrá que ver qué pasa cuando ellas regresan de la Copa América si realmente queda todo en la nada, y las vuelven a convocar tres semanas antes, como pasó en esta oportunidad, para ir a jugar un torneo como este. Entonces, eh, tomar eh, aquellos discursos que son políticamente correctos y eh, acompañar nuestro reclamo, por supuesto que también es fundamental. Y sí, exigirles a los grandes organismos que regulan el fútbol y el deporte eh, que den mayor visibilidad, acompañamiento y que inviertan eh, y que no lo consideren un gasto el fútbol femenino. Eh, Nemesia, para, es una pregunta que te queríamos hacer y para ir cerrando ya, eh, ¿qué es la coordinadora de hinchas? Digo, Para quien no la conoce y en, y en específico, bueno, un poco estuviste contando cuál es el laburo que, que hacen desde la Comisión de Género, pero para tener un panorama general de, de nada. Por supuesto. Sí, la coordinadora de hinchas eh, nace a fines del año 2016, para hacerle frente y para posicionarse frente al avance del proyecto de modificar el modelo jurídico, asociacionista y centenario que tienen nuestros clubes argentinos y eh, se estaba debatiendo la posibilidad de, eh, de poder transformarlos en sociedades anónimas deportivas. Entonces, un, tanto grupos de hinchas, eh, hinchas, socios y socias de instituciones argentinas eh, se empiezan a reunir en un colectivo para poder defender los clubes como instituciones sociales y culturales centenarias. Entonces, a partir de ese momento, tanto hinchas comunes, o sea, hinchas que no estuvieran eh, agrupados en ningún tipo de asociación, como asimismo aquellos grupos de hinchas que estuvieran militando y formando parte activa de eh, distintas agrupaciones este. políticas en los clubes, nos empezamos a reunir en pos de frenar este, este intento que en su momento Mauricio Macri, como presidente del de club Atlético Boca Juniors, había intentado instaurar, en el año 95 esto no tiene efecto, en un debate del foro social también debatiendo con Bielsa, esto cae, o sea, él no tiene fundamento ni tiene aval para poder cambiar el modelo jurídico de los clubes entonces, eh, esto hoy, hoy en día la situación cambia él siendo, él siendo eh, como es Él siendo presidente de la nación, tiene con un, un apoyo totalmente diferente, entonces sabemos que el proyecto está avanzando, si no se debate en el Congreso se puede llegar a transformar en, bueno, eh, de alguna forma lo, sabemos que lo pueden llegar a meter, entonces nosotros como, como hinchas y eh, socios y socias, Nos agrupamos en, en este colectivo para defender tanto el modelo jurídico asociacionista de los clubes como también otros reclamos, mayor representatividad de la mujer, la participación democrática, trabajamos por los derechos de los hinchas, eh, bueno, por supuesto en, en distintas cuestiones y en distintas comisiones así asimismo. Eh, así que bueno, particularmente hoy lo que nos tiene en este estado de alerta y movilización es el, el no a las sociedades anónimas porque todos somos hinchas. Y porque todos somos hinchas le decimos que no a este modelo de transformar nuestros clubes en sociedades anónimas deportivas porque eso implica que nosotros cambiemos nuestro carácter de hinchas a, eh, a clientes porque vamos a pasar a ser de socios a ser considerados clientes en una sociedad anónima y eso nosotros no lo consideramos como una alternativa. También vamos a seguir luchando por la vuelta de los visitantes, por los partidos en televisación abierta de los partidos de fútbol, por el eh, no a la Superliga, en defensa de los torneos del interior, y eh, en defensa también de lo que es nuestro, como pueden ser los predios, eh, como le está pasando, por ejemplo, hoy en día al eh, Club Español. O sea, sabemos que los, los terrenos en los cuales se asentan eh, nuestro, nuestros clubes tienen un gran valor inmobiliario para cierta parte de... El pro, entonces están mirando a los clubes como una forma de hacer un negocio inmobiliario. Entonces, esto también se asuma dentro de nuestros reclamos. Nemesia, eh, sí. preguntarte que nos recuerdes cuándo juega entonces la selección eh, con Chile. Sí, ¿cómo? Que, que nos recuerdes cuándo juega la selección argentina femenina con Chile. Bien, está eh, por recibir en la página de, de la Copa América, todavía no está anunciado, ya siempre salga, sacan un flyer. Eh, hoy la Nación está anunciando el partido como domingo a las 19 horas, así que es probable que sea ese eh, domingo a las 19 horas, así que estemos atentos al partido de, para acompañar a las chicas contra Chile y para poder quedar segundas entonces en el cuadrangular y clasificar para el Mundial. Te agradecemos un montón esta comunicación, más que clara, con Enredando las Mañanas y vamos a seguir de cerca todo, todo lo que sucede en relación a, a la selección de fútbol femenino y todo bueno, lo que muchís, en nos está contando. Muchísimas gracias eh, por, por el llamado y los invitamos entonces a sumarse a la Coordinadora de Hinchas. Bueno, un abrazo. Un cariño, hasta luego. Adiós. Pasaba Nemesia Hijos, entonces integrante de la Coordinadora de Hinchas y de la Comisión de Género en el marco de la Coordinadora de Hinchas. Contándonos un poco la realidad entonces de las mujeres que juegan al fútbol femenino en la selección y están compitiendo en la Copa América. Los medios tradicionales... Los medios tradicionales... Se, se la, la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada, a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos. Hacer. Wow. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un wow. programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Pero está chingó cuando son las 11.08 de la mañana. Acá desde FM Lacatero van enredando las mañanas haciendo ando, ando ganas. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos que estar de acá. Ando ganas de encontrarte. my ZANG 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. 11 de la mañana y nos fuimos a Catamarca para comunicarnos con nuestro compañero de este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas, Marcos de la Radio Estación Sur, que está en el Seminario en Minería Transnacional en América Latina y vamos a charlar con él y con la entrevistada que tiene ahí apuntada para este momento. Marcos, ¿cómo estás? Hola compañeras, ¿cómo les va? Buenos días para ustedes, para toda la gente que está aprendida el Enredando de las Mañanas, este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y como lo decía, se está desarrollando en estos momentos aquí en la Universidad Nacional de Catamarca el seminario taller Internacional Minería Transnacional en América Latina. Esto en el marco de unos días con mucha actividad en torno a la, la megaminería aquí, ya que se está realizando también una reunión del grupo de observadores de Glencore con la presentación del informe Sombra, sobre el, bueno, todo lo que tiene que ver con el tremendo daño que viene desarrollando esta transnacional en nuestros territorios en, a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Eh, pero para hablar en concreto, bueno, acabamos de, de, de pasar en lo que fue la primera mesa panel de este, de este seminario, ahora en estos momentos está la segunda, eh, pero bueno, en esta mesa se presentaron distintas experiencias a, a nivel latinoamericano, hubo representantes de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia, algunas adelantamos notas que vamos a estar también compartiendo seguramente el próximo lunes en el de las Mañanas, Pero nos encontramos aquí con Bárbara Jerez. Ella es eh, investigadora, es justamente doctora en estudios latinoamericanos, eh, es chilena viene de aquel país y nos eh, resultó por demás interesante poder hablar con ella sobre todo lo que tiene que ver con el litio y este. Eh, gran, parece el gran negocio del siglo XXI que nos están vendiendo aquí a nuestras, a nuestras provincias, a nuestros territorios, y que Chile bueno, lleva un poco a la avanzada de lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo te va, Bárbara? Buen día para la Red Nacional de Medios Alternativos. bueno cuéntanos un poquito cómo, cómo está la situación del litio en Chile. En este momento. Sí, hola, buenos días a todos las auditorias auditorias y a los compañeros de toda la, la Red Nacional de, de Medios Independientes. Eh, bueno, contarles que la situación del litio, un poco de lo que pasa en Chile, que... Lleva más de 20 años la explotación, eh, ha generado profundos impactos en el salar Atacama, en el norte de nuestro país, eh, donde la, la, la explotación indiscriminada de agua ha significado que se afecte gravemente los ecosistemas, las reservas nacionales y también las economías de los pueblos atacameños que habitan esos territorios. Y además, el turismo que está creciendo con bastantes dificultades, justamente con la competencia entre la, la minería de litio y también de cobre por el agua. Y bueno, y el turismo que, que también se va quedando paulatinamente con, o sea, con menos recursos hídricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la gente también se le, se le cuenta por allá que es una forma de salir de la pobreza y que es una forma de, de desarrollo que se, que se puede expandir a través de la explotación de este mineral. Pero en la práctica eh, se han desarrollado más empleos en turismo en esta zona que en minería. Y además de eso, eh, que, eh, es, un, o sea, es un mercado el litio que es bastante frágil, porque el litio no es, re, no es irreemplazable como el del cobre. Y además que cada vez se están desarrollando otros minerales como el zinc, como el hidrógeno, Incluso se están haciendo baterías de autos eléctricos, que uno de los estructurales demanda que hay actualmente de litio, con canal. Entonces, eso también es que algo hay que hay que compensar porque no es un mineral que, que va a tener una, una bonanza permanente, sino que es máximo 15 años. Incluso el Ministerio de Minería de toda Argentina también lo ha señalado a través del director nacional de promoción minera, que dice, esto es una bonanza temporal y por lo tanto hay que ser prudente. Entonces, no es lo que le está diciendo a la gente los territorios que va salvar al norte de la pobreza. Este, se habla justamente, y escuchaba recién lo que era todo su intervención, este tema de la temporalidad, ¿no? Y por ahí, ahí uno empieza a entender también el nivel de desesperación que vemos aquí en Catamarca, particularmente, hace un par de años parece que no existiera otra posibilidad de progreso que no sea el litio, y esto tiene que ver con que bueno, hoy el mercado está demandando un nivel de litio que seguramente no va a ser continuado a futuro, y en paralelo se nos vende el modelo chileno, y vos con lo que estás diciendo claramente el modelo chileno de minería sustentable no es tan así como, como están vendiendo por esta parte del país, ¿no? Bueno, es un discurso muy vasto, yo creo que las autoridades son muy responsables y generan mucha infinidad en, en la población al transmitir estos eh, denunciados, porque la minería en Chile ha generado una profunda crisis hídrica en el norte, el norte tiene el agua más cara del país, Y aparte de eso, que la minería ha contaminado mucho a la población local, tanto minería estatal como la minería privada. Entonces, tenemos la región antofagasta, que es la región más minera de Chile, donde tenemos los índices más grandes también de cáncer. Entonces, la población tiene muchas enfermedades respiratorias y hay mucha polución, donde el Estado no, no tiene la capacidad ni la voluntad de fiscalizar adecuadamente ni tampoco de cumplir los, los reglamentos medioambientales. Entonces, Todo lo que se hable, todo lo que está en el papel no, no, no tiene una razonancia con lo que sucede en la realidad. Y para nosotros la minería ha sido un drama permanente porque significa también soportar poderes feudales en los territorios mineros, donde hay mucha menos democracia, donde hay más persecución a la disidencia, hay listas negras de, de, de, de, de gente que ha sido sindicalizado y además de eso son territorios donde... O sea, son zonas de sacrificio. Son zonas donde se vive para, para morir enfermos, para morir deshidratados y, y vivir sometidos al, al poder político que construye la minería. Y a nivel de resistencia, ¿cómo, cómo se resiste esta minería en Chile? Porque por ahí conocemos mucho de, de los casos de Perú, de Colombia, digamos, con mucha resistencia, pero por ahí de Chile tiene todo como un blindaje mediático esa, esa cuestión, ¿no? Igual ha sido dificultoso levantar resistencia a la minería porque se ha construido una, una identidad impuesta de que somos un país minero, que no es tan así, porque solo un 5% de los empleos en Chile vienen directamente de la minería. Entonces nosotros en realidad vivimos de otras cosas. ¿no? O sea, la minería no es un sector mayoritariamente dominante, pero eso es lo que se enuncia. Eh, en cuanto a las resistencias, ¿qué pasa? Que como hay minería estatal, que se dice que es el sueldo de Chile, eh, la Corporación del Pobre, entonces cuesta enfrentarse al Estado eh, y también la, bueno, hay muchas empresas privadas que explotan en el norte eh, y se generan toda una, una dependencia de las comunidades porque ya llevan muchos años sometidas al yugo minero. Entonces están acostumbradas a, a, a soportar digamos, el daño y también hay mucha corrupción de las comunidades, pero a pesar de eso hay resistencia, como siempre, hay comunidades que se resisten a nuevos proyectos mineros, hay comunidades que se resisten a aumentar la, la, la producción de esas mineras, y también hay comunidades que buscan mitigar los impactos, o sea, de por lo menos de, de no perder el escaso acceso al agua que hay, Y hoy día hay una articulación en el norte de Resistencia que se llama Son al norte del movimiento de aguas y territorios, que sería como la Unión de Asambleas Ciudadanas sí. aquí. Y con mucha dificultad se está buscando articularse, ya, ya está el proceso. Y además que las localidades son muy distantes entre sí, entonces también encarece el, el contacto, el trabajo. A diferencia del sur, yo siempre de que los pueblos están más cercanos. Y además las economías son más diversas, entonces eso que la gente tenga mayor maniobra de resistencia. Compañera, no sé si está con el retorno acá Bárbara, si tiene ganas de hacerle alguna pregunta, compartir alguna inquietud desde aquí. Sí, la estábamos, estábamos escuchando con atención, muy interesante lo que, lo que nos compartía Bárbara. Capaz, retomando un poco esto que, que ella decía, que, que los territorios mineros o donde se ejerce la minería son espacios de muerte, ¿no? Para, para que la gente, digamos. Hacía alusión a eso, preguntarle en algún momento cuando laburábamos extractivismo y extractivismo en el sur y lo que implica el petróleo y demás, hacíamos ahí un vínculo con, con el patriarcado, ¿no? Con territorios eh, donde el patriarcado se ve profundizado. Preguntarle a ella si ve eso mismo en Chile, en, en los territorios donde se desarrolla la minería. Ah, por supuesto, o sea, la minería de Bosque es machista, O sea, en, en su amplio espectro, o sea, eh, reproduce el patriarcado. Realmente, eh, en los territorios mineros, como que se cosifica más a las mujeres todavía, eh, no eso que a también personalmente cuando voy a investigar al norte de Chile, o sea, siento un mayor nivel de acoso y aparte de eso, andar con más cuidado, porque es una zona en que las mujeres estamos mucho más expuestas. Entonces, en la minería, eh, dentro del poder político que construye a nivel local, también lo masculiniza. Entonces es un tema súper importante que bueno que te lo preguntas porque es algo que no se debate mucho, no se debate más los impactos ambientales, económicos, pero no los impactos de las relaciones de género, que eso significa, lo, lo profundiza. Bárbara, eh, bueno, precisamente yo quería hablar un poquito, eh, consultarte eh, sobre, no sé si es el impacto ambiental, pero el litio se usa para muchísimas cosas, por ejemplo, para el tratamiento de algunas eh, afecciones mentales, eh, para la industria eh, de los submarinos, para las telecomunicaciones, las baterías de los celulares que tenemos eh, en la mano y en los bolsillos muchos de nosotros y nosotras contienen litio. Eh, y todo eso también hace un combo que, que que hace que el problema sea mucho más pesado sí totalmente pero qué es lo que sucede no es que nos vayamos a quedar sin celular eh, sin, uh -huh. sin eh, me medicamentos psiquiátricos para la para el trastorno bipolar que es lo que se utiliza el carbonato de litio sino que hoy día lo que está apretando la sobredemanda a nivel mundial es literalmente que, la producción de automóviles eléctricos eh, en base a baterías de ion litio Y además que es una superproducción que, que no sabemos si, si el planeta va a tener la capacidad de abastecer todo el litio que hoy día empresarios como Max, ¿no? de, de Tesla. O sea, o, sea, el, o sea, con la proyección que él tiene de producción de, de autos eléctricos se necesitarían como 500 mil toneladas de litio a nivel mundial, o sea, al año. O sea, y el planeta no tiene la capacidad hoy día de abastecer pesos. Entonces también tiene que ver con qué es lo que piensan las empresas, qué es lo que piensan los Estados, de la capacidad de los territorios. Es que podemos decir cualquier cosa, necesitamos un millón anual de, de, de carbonato de litio, eso, eso no es posible. Entonces creo que también se juega mucho con el imaginario de la gente, de lo que se anuncia. significa que es algo que se va a hacer, que se va a implementar, que ya está decidido, Cuando esas son, son circunstancias son coyunturas económicas, porque hoy día el litio tiene ese nivel de demanda, pero como les decía al principio, hay un, eh, hay un potencial reemplazo y ya hay experimentos y ya se han hecho baterías de otro tipo de minerales. Entonces no es, o sea, los medios construyen también una, una forma de, de ver la realidad para que la gente acepte que no hay otra opción. Bárbara, preguntarte capaz la última por nuestro lado, eh, ¿cuál es la, la importancia que tienen estos espacios de encuentro y de debate entre eh, personas, colectivos de distintos países de América Latina y de seguir discutiendo el extractivismo y la minería a nivel continental y no solo a nivel, digamos, nacional? Bueno, para nosotros ha sido súper importante este encuentro porque tuvimos recién una mesa donde había un compañero boliviano, había un compañero de Perú, de, de Colombia, de Brasil y, y, bueno, por mi parte, de Chile. Y lo que nos dábamos cuenta era que, sin ni siquiera ponernos de acuerdo, estábamos hablando de lo mismo. Uh -huh. O sea, con minerales múltiples, no sé, en el caso del litio, uh -huh. se, el, relato, el relato y la excusa es para, para generar un desarrollo sustentable en A través de autos eléctricos, bueno, otros compañeros que hablaban de minería de oro, había otros no sé, que hablaban de, de estaño, o sea, pero al final el impacto local es lo mismo, la corrupción del poder político es lo mismo, o sea, incluso con tintes, o sea, con, con distintos cintes eh, partidistas, o sea, entonces la, la lógica no es muy diferente a pesar de la de la diversidad de usos y de relatos con los que se impone eh, determinado tipo de, de extractivismo. Y también nos parece súper importante, yo también comentábamos con mis compañeros acá, que estos encuentros se hagan en los territorios donde se está sufriendo este, este activismo, porque acá en Catamarca no son usuales estos encuentros, para que la gente pueda conversar, porque esto tiene un mayor impacto en el imaginario local, en el debate público. No es lo mismo hablar de minería aquí que hablar en Buenos Aires o en Rosario porque acá donde está el sufrimiento directo, y donde la población está secuestrada por una visión dominante de la minería como única alternativa, siempre que acá son economías diversas y abandonadas uh -huh. entonces no es porque sí que, que las economías locales están, eh, están siendo debilitadas, sino que eso tiene que ver con que el Estado se orienta a este estatismo a gran escala, abandonando a los campesinos, a los pueblos originarios a los, a los pobladores locales entonces es importante que estas cosas se, se, se conversen con mayor énfasis a nivel local, y la universidad pública, ahí tienen un rol súper importante. Y eso le sumo, compañeros, perdón, eh, el hecho de que acá hay en estos momentos participando del seminario, muchos estudiantes de ingeniería en minas, estudiantes de derecho que estudian derecho aquí en Catamarca, estudiantes de geología, que son carreras eh, con un perfil claramente, digamos, están formando a los técnicos para que trabajen en las empresas mineras, digamos, sabemos cómo es la universidad, entonces poder problematizar sobre esto acá, de hecho en el panel que estén pasando ahora, hay gente que los que uno los encasillaría en los sectores promineros, defensores claro. de la minería y permitiéndose un debate que es bastante inusual en estos territorios y es bastante necesario, así que creo que para sumar a lo que, a lo que decía Bárbara. Bueno, desde acá una entrevista más que interesante nos da para pensar también en otro bloque las alternativas, ¿no? qué alternativas nos, nos, nos proponemos, nos planteamos y cómo las llevamos adelante. Marcos, no sé si nos querés agregar algo. Ahora simplemente agradecerle a Bárbara la, la atención de haberse quedado aquí un momentito de compartir con nosotros y seguramente contarle bueno a toda la gente que escucha nuestro que para el lunes que lo vamos a estar haciendo justamente desde aquí desde Catamarca vamos a tener un par de entrevistas que para sumar aportes a este bueno a ese ya por demás interesante que nos, nos acaba de plantear con la, con la problemática. Así que Bárbara, gracias, no sé si te queda ya más por compartir también. No simplemente agradecer eh, felicitar a, a toda la red de ustedes eh avanzando estos medios independientes y también cómo podemos aportar a que estos debates se democratice que la gente escuche distintas posturas para que tome decisiones más justas, más sabias y o sea, el derecho a a, bueno, a, a a participar desde la diversidad en lo que sucede no sé si muy, muy, muy agradecido y un saludo a toda la gente que nos hace Un abrazo tardes, grande compañeras. acá también a Bárbara, a Bárbara Gres y a vos, Marcos, y esperamos ansiosos, ansiosas el enredando del lunes para, para poder eh, escuchar las entrevistas que, que pudieron hacer ahí en el, en el seminario eh, que tiene, es taller internacional de minería transnacional en América Latina, ¿lo dije bien? Exactamente, bien dicho. <risas> Yo lo tengo que leer a cada rato también porque son nombres largos que uno se olvida por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Compañeras. Pasaba Marcos de la Radio Estación Sur, desde Catamarca, desde la Universidad Nacional de Catamarca, donde se está haciendo este seminario internacional de minería transnacional en América Latina, dialogando también con Bárbara Jerez eh, en torno a eh, qué hacemos con la minería, ¿Cómo, cómo seguimos haciéndole frente al extractivismo que nos está matando. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. motion nice. is dat ik hier mik, dat ik hier in het ga. ga Contra.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 las canciones que pasaban en el Enredando las Mañanas eh, reciéncito Gallo Rojo por Silvia Pérez Cruz y antes de, de antes de Perotá Chingó haciendo Andoganas los Olimareños eh, Milonga del Fusilado y en la primera canción que sonó esta mañana que estamos acá hasta las 12 fueron los Él mató a un policía motorizado haciendo Mujeres Bellas y Fuertes Mala costumbre tenemos de no presentar los temas. ¿Qué será, no? Eh, acá tenemos a Pablo musicalizando, operando, conduciendo, todo junto. El hombre pulpo, como se suele decir eh, a los operadores y operadoras, ¿no? Prefiero ser pulpo y no multi multitasking. Ah, no, claramente. Yo prefiero el pulpo toda la vida. Bueno, queríamos hablar eh, un poquito, no queríamos de dejar de, de mencionar y de seguir... Este, tratando el genocidio que se estaba perpetra perpetrando sobre Siria, ¿no? que en general, este, esta vez, digo, no, esta vez, siempre, nunca es noticia Siria, y cuando es noticia, este, siempre son unas fotos de los fuegos artificiales, ¿no? Como parecían, el otro día leía una nota interesante que hablaba de cómo los medios masivos, si lo abordan, lo abordan desde ese lugar como una perspectiva Como algo naturalizado, como algo lejano, como algo que no te toca, en vez de utilizar imágenes, me acordaba a propósito de la nota que hicimos eh, el otro día acá en FM La Caterva sobre este, cómo las imágenes construyen sentido. Eh, ¿no? y por qué no se muestra lo que sucede, digamos, a, a nivel eh, humano, ¿no? Pero también para analizar, obviamente, la parte más geopolítica, política, económica y demás. Eh, bueno, Joel está acá para poder este, ver y seguir analizando un poco, bueno, eh, ¿qué, es, qué es lo que sucede efectivamente en Siria, más allá de que la noticia sea un bombardeo. Eh, primero de todo... Eh... Lo que decís está bien, eh, lo, lo anterior, eh, ves muchos, muchos medios compartiendo cosas diferentes. Este, podés tener a un medio de acá eh, que, se escuche, que se escuche o se vea por mucha gente, este, que tenga mucha plata por detrás y van a poner fotos de los misiles volando en el aire. Y si ves eh, Telesur, eh, suben fotos de al día siguiente del ataque la gente yendo a laburar este, teniendo un día normal, pero con todo eso alrededor de ellos además tienen que lidiar con la vida este, es una situación complicada este, ya el, el Medio Oriente hace un montón que que está siendo colonizado y los, los poderes imperialistas pelean entre ellos por el Medio Oriente como se está viendo acá también Este. El, el presidente de Siria, eh, Bashar al-Assad eh, es un. es el líder de un partido que se llama el Partido Batista. Que es con, con una apóstrofe entre dos As. Este. Y. este partido tiene vínculos con Saddam Hussein de Irak. Eh, que fue asesinado hace una década, diría yo ya un montón de tiempo este, y que podemos ver mucho la situación de Irak eh, pareciéndose a Siria, una gran parte de, de su territorio tomado por ISIS y por grupos moderados, por otros grupos extremistas este, desestabilización total y mucho, mucha actividad de, de Estados Unidos dentro de Irak tanto como en es Siria este, hay un Una, una de las cosas que está tirándole fuego al, a la guerra es, eh, es Turquía que está comprando petróleo de ISIS, directamente de ISIS, eh, están importando petróleo a, a Turquía, que ahora está, eh, anexó una, una ciudad de Siria que se llama Frim, en el norte de Siria, Tur el, el país Turquía anexó a Siria. Este, Sos es un anexo, ya, de repente. Sí, así que ya estamos, ya es un, técnicamente una guerra mundial este, entre países. Eh, también tenemos a Israel que tiene, tiene una cuestión de territorio tomado donde están eh, entrando las petroleras israelíes y también petroleras eh, yanquis, inglesas, como BP, que están, están empezando a extraer los recursos naturales en el medio de una guerra sabiendo que después cuando se termine o no lo van a poder hacer o, o lo van a poder hacer en toda Siria este, porque el, el petróleo en Siria es, está nacionalizado los recursos naturales este, también estuvo saliendo de, a mediados de, de los últimos siete años a lo largo de la guerra eh, Estuvieron saliendo imágenes de un grupo que se llama Los Cascos Blancos. No sé si, si escucharon nombrar. Este, y es un grupo que rescata gente de, de edificios caídos por bombas. Eso lo hacen parecer. Este, vos podés ver imágenes de ellos rescatando gente. Eh, salieron, salió un Oscar. Eh, ganaron un Oscar por mejor documental el año pasado. Este, y están saliendo muchas imágenes de este grupo eh, preparando eventos, preparando, eh, sacándose fotos con la gente que rescatan después, parados, tipo, los encuentran todos llenos de. Todos rodeados de escombros, con escombros y arriba. Es publicitario y morboso, sí. digamos. Sí, con niños también, que después se ve la. Se ven las fotos y se sacan fotos. El otro día vi un video que estaban en el medio de un rescate, pero todos estaban quietos y estaban filmando todo cuando estaban preparados para, para empezar a filmar. Este, y bueno, circulan estas cosas y un montón de... de por ejemplo, Rusia eh, niega que, que exista este grupo, que sea realmente un grupo rescatista, porque solamente rescata gente de bombardeos rusos de bombardeos yanquis no no tienen no, nada que ver. ahí no ya ahí no no hacen la, la publicidad digamos claro y tienen vínculos con también con grupos extremistas con grupos moderados este con al Qaeda eh, también quería resaltar eh, que hace hace unos hace un año ya que está el presidente Trump en Estados Unidos y no cambió mucho eh, lo, que, lo que es el, la guerra en sí Por parte de Estados Unidos sigue, sigue habiendo bombardeos De la misma manera que hubo con Obama No cambió nada Ahora el gabinete entero de Trump Son todos milicos este, Y quería resaltar sí, Todo, todo la, indica sí. que no, no se iba a modificar digamos ¿no? sí, claro. este, Por el perfil de Trump eh, Y no sé si en todo caso Profundizar también Sí, sí claro Este, y, y quería resaltar la importancia de, de esto porque acá en, en Latinoamérica tenemos el país con más bases estadounidenses con más presencia yanqui de todo el mundo que es Colombia más que Afganistán, que cualquier otro lado este, que es un quilombo de paramilitares, de, de todo, de narcotráfico que desde el 2016 desaparecieron 60.000 personas El doble de lo que desapareció acá en la dictadura. Este, y se, hoy leí una nota de Telesur que decía que va a tardar, tardaría 140 años identificar a todos los cuerpos que están, a, que están apareciendo. Increíble. Sobre esto de las bases norteamericanas, de los ejércitos privados, ¿no? De Estados Unidos, porque tiene el ejército de Estados Unidos, es una sociedad anónima. Eh, también tiene que ver con accidentes geográficos que no hay características ambientales que no existen en Estados Unidos, por eso también se están emplazando muchas acá en Argentina. Sí. Y ayer estaba leyendo un artículo donde señala que, que bueno se están preparando algunos ejercicios militares y también hay connivencia con el ejército israelí, eh, que está eh, adoctrinando a los gendarmes eh, argentinos. Eh, también, eh, por esto de, de ir resaltando cuando hablabas de la guerra mundial, eh, porque efectivamente estamos Estamos en guerra mundial, por más que no se le ponga ese título, por más que, por más que no se estén eh, haciendo películas al respecto, eh, no se esté hollywoodizando eh, el tema, estamos en guerra mundial, o sea, es claramente de, de un lado contra otro y son varios países. Sí, claro, no es, la, no es tampoco desde la guerra mundial la, la última... No, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que, que se anexan países, que se invaden territorios eh, Tenemos a Estados Unidos, es el ejemplo clave en el Medio Oriente Y también Gran Bretaña, Francia, todos estos países tienen desde hace muchos años control sobre el Medio Oriente Pensá que Irak y Siria, los territorios están, los límites fueron dibujados por, por los ingleses de esos países, y los nombres también. Como nuestros estómagos acá, en Argentina, también son, fueron diseñados, lo que comemos está diseñado por los ingleses, de hecho las vacas eh, no, no son autóctonas. Eh, ¿por qué, bueno, antes de por qué elegiste Black Sabbath y este tema para cerrar el bloque eh, de Siria, eh, esto claramente tiene que ver con intereses económicos y con un gasoducto que se quiere... ...que Europa quiere chupar eh, de esa parte del mundo también, ¿no? Claro, tenemos a Turquía y, y Arabia Saudita... ...que ambos están participando en esta matanza de, de ambas frentes... ...y obviamente eh, Arabia Saudita tiene un ejército gigante... ...ahora está en el medio de destruir eh, Yemen que es un país muy pequeño que se está diciendo que es la peor eh, la peor crisis humanitaria del siglo XXI eh, y están están tratando de, de, de redireccionar las importaciones, exportaciones de petróleo a, a la Unión Europea que ahora se están, eh, Rusia está exportando a la Unión Europea petróleo y gas natural y... Irán también tiene algo de, ahora cambió, creo que la semana pasada cambió su moneda de, de, de mercado eh, al euro, del petrodólar al euro eh, oficial. Este, y por otro lado tenemos Rusia e Irán que están, que están entre ellos tratando de controlar la situación, obviamente también con, con sus intereses por detrás. Este, y elegí este tema porque eh, es de mi álbum favorito, de mi banda favorita este, Sabotage de Black Sabbath es el álbum eh, Y la canción se llama Thrill of It All Aquí estamos sobre el final del de tema de Black Sabbath que eligió Joel para cerrar el bloque eh, sobre Siria, esta guerra mundial, intereses económicos, políticos eh, y demás es, eh, que se cobran víctimas y víctimas a montañas, a montones y a millones. Ya para ir cerrando, enredando las mañanas eh, del día 20 de abril del 18... Eh, vamos a hablar sobre eh, la protesta que están realizando los compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores eh, de la Tierra... ...que nuclea, agrupa y representa también a los productores de, básicamente vamos a ponerlo así... Eh, ...de lo que comemos eh, cuando vamos eh, a, la, a comprar a la, a la verdulería, lo que llevamos a nuestra mesa y a nuestros cuerpos... ...está producido por emprendimientos familiares, eh, la e economía popular... Y, y como dice eh, Rosalía Pellegrini, con quien dialogamos el otro día en el acampe y verdurazo, seguramente te habrás enterado del verdurazo más que nada, que entre otras cosas eh, reparte 10.000 kilos eh, de, de alimentos por día. Y fuimos ahí frente al congreso donde está eh, el acampe y dialogamos con ella y lo primero que nos cuenta es bueno, el reclamo principal que se está llevando adelante soy Rosalía Pellegrini, soy de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy es el segundo día de acampe de la UTT eh, por la Ley de Acceso a la Tierra. Nosotros presentamos el año pasado una ley que lo que plantea es... Eh, Justamente lo que venimos a plantear es la problemática del acceso a la tierra en la Argentina. Es mentira que en Argentina eh, el tema del campo y del campesinado está resuelto. Acá hay un sector de la población que produce los alimentos que todos consumimos en todos los... Los cordones hortícolas del país, porque en todo el país se come verdura, en todo el país hay pequeños productores y sufren la misma situación, no son dueños de la tierra que trabajan. La tierra acá en Argentina está concentrada en pocas manos, tiene un valor tremendo y la gente paga alquileres altísimos, estamos hablando de 5.000, 7.000 pesos para ser arrendatarios toda la vida. Y hacer arrendatarios eh, con un nivel de vida muy precario, de todo el tiempo te estás mudando porque te suben el alquiler y vos decís, bueno, me voy a buscar una oportunidad en otro lado. Eso hace que bueno te puedas tener una casita digna, se vive mal en casillas de madera, que muchas veces eh, se vive un montón de situaciones de peligro, de incendio, de un montón de cosas. Eh, Y bueno, eh, todo bajo un modelo de producción que depende de los insumos a precio dólar, ¿viste? Nosotros decimos, nosotros somos los pequeños productores que producimos para el mercado interno, ganamos en pesos, pero todos los insumos para producir, las semillas, el nylon, de los invernaderos, todo es en precio dólar. Entonces, nosotros le venimos diciendo a Macri, escúchame, vos aumentaste el dólar... Tenés que tener, desde que asumió, desde el diciembre, tenés que tener una política específica para nuestro sector, para que nos contenga, porque si no nos estamos fundiendo en una situación estructural de falta de acceso a la tierra que la venimos denunciando en el anterior gobierno de Cristina también. Bueno, al contrario, el gobierno de Macri lo único que tiene es palo, palo para todo el pueblo trabajador. A nosotros nos toca en el tarifazo, en el aumento de los insumos y en la falta total de política pública que tiene este gobierno. O sea, los pocos eh, recursos que había destinados a la agricultura familiar y campesina han sido recortados. Hoy tenemos a la cabeza del Ministerio de Agroindustria a un empresario del campo, al, al que era presidente de la sociedad rural, a Echeveres. Estamos hablando de un modelo de mayor concentración de la tierra, en el cual los pequeños productores y campesinos no tenemos cabida. Aún así, nuestro reclamo sigue siendo radical, sigue siendo tierra para el que la trabaja. Nosotros este proyecto de ley lo presentamos en el 2016, con el primer verdurazo. Lo que planteamos no es nada loco, es que se cree un fondo del Estado... Para que los pequeños productores podamos acceder a crédito y comprar tierra propia en vez de pagar 7 mil pesos de alquiler. Entonces, vos en vez de pagar esto, vas pagando tu tierra propia. No es nada, no o sea. Obviamente, nosotros planteamos la reforma agraria popular, la soberanía alimentaria, pero este proyecto de ley no es algo que no se pueda hacer en el marco del capitalismo. Pero bueno, realmente hay un ninguneo total del gobierno de Macri hacia nuestro sector. Total, o sea, directamente funcionarias nos dicen que vayamos a desarrollo social, que vayamos a pedir asistencia a desarrollo social. A nosotros no nos importa de qué ministerio venga la ayuda, pero como país sí nos tiene que preocupar que la política agropecuaria esté en manos del empresariado del campo y no de la soberanía alimentaria y no de preguntarse quién produce lo que comemos y cómo viven aquellos que producimos lo que comemos. Ahí escuchábamos más que claro todo lo que tiene que ver con este reclamo Que están llevando adelante los trabajadores de la tierra Es básicamente que las tierras sean para quienes las trabajan Ese es el, el principal reclamo Y que se dé eh, de una vez por todas el, el debate y la sanción de, de una ley Que permita a las personas, a, los, a las familias, a los trabajadores A los campesinos y las campesinas eh, ten, eh, Tener eh, la tierra, poseer la tierra eh, que habitan básicamente, el 60% de los alimentos que se consumen eh, en, eh, en el país eh, son producidos por, eh, por, el por los campesinos y campesinas, eh, que se cultivan en el 13% de la superficie cultivable del país, como señalábamos antes, 10.000 kilos de alimentos se están repartiendo por día en el, en el verdurazo, ahí frente al Congreso, en este reclamo que lleva la Unión de los Trabajadores eh, de la tierra, y también nos comentaba Rosalía que de los, del verdurazo anterior, este es el peor, de los anteriores, este es el peor año, porque incluso cuando ya no queda más verdura, la gente eh, las personas están eh, agarrando lo poco que quedan las, las pocas hojas eh, de verduras que quedan del piso, para poder hacer algo eh, de comer y la, las principales eh, los principales sectores afectados de la sociedad son, los, según ella, en lo que se ve desde ahí, lo que ven eh, los compañeros y compañeras que están reclamando, eh, que son los jubilados y las personas en situación de calle. Hasta aquí hemos llegado, Joel, eh, junto también con Aldana y Antonella y Pablo, quien les habla, con el Enredando, la Mañana, Enredando las Mañanas del día 20 de abril del 18.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 And red. This song I wrote for John Sinclair. Okay, John Sinclair, nice and easy now.